¿Qué dirán los vecinos? Capaz que Mauro nos puede contar si ahora nos escuchamos mejor. Maurito. No, pero... Bueno, a ver, ustedes dirán cómo me escuchan en este momento. Ahí estamos. Eh, somos, perfecto, estamos, perfecto. Nos vinimos un poco afuera, este más más cerca de la vereda. Bueno, algo estabas adelantando, Juan Pablo, y pero le, le, le damos un poco más de información a la, a la audiencia. Vamos a hablar por la falta de agua en el barrio Los Hornos. Pero esto no es nuevo. Vienen de la semana pasada desde por lo menos miércoles o jueves de la semana pasada, y este todo comenzó con un poco de falta de agua, este, después con la falta total de agua, y sin respuestas de la municipalidad. La respuesta llegó el sábado a las 10 de la noche, en un comunicado que hizo la, la municipalidad de Santa Rosa, en este momento estamos mirando como los vecinos abren la canilla y lo único que sale es un hilito de agua, que apenas alcanza a llenar un, este un baldecito para el agua para los perros, Eh, y lo que dijo la municipalidad es que estaba solucionado el problema, o por lo menos estaba en vía de solucionarse por la rotura de una bomba. Bueno, la cosa es que duró poco esta ese arreglo porque al rato los vecinos estaban otra vez con el problema de agua. No solamente vecinos y vecinas de esta zona, sino también la posta sanitaria, la que estuvimos recién, en la que estuvimos recién hace unos minutos, y además de no tener un médico este encargado, que ese es otro problema, Los trabajadores, son cerca de 10 trabajadores que están en ese lugar, y nos dijeron lo mismo. Tenemos agua porque nos llenaron el tanque, pero no tenemos agua en la red. O sea, cuando se nos termine el agua del tanque, no sé qué va a pasar porque no tenemos agua para que llegue hasta el tanque. O sea, la situación que viven los vecinos también lo viven, en este caso, en la posta sanitaria, todo un problema... ...de salud pública, porque ese lugar tiene que tener agua... ...no solamente los vecinos, sino también ese lugar... ...donde van gente a atenderse con los médicos. Bueno, todo este combo eh, está están viviendo los vecinos... ...que eh, siempre esperan una respuesta, en este caso oficial... ...que por ahora no llega. Vamos a hablar unos minutos con Cecilia... ...es nuestra nuestra amiga, nuestra conocida Cecilia Roigel... ...que un poco se pone este al hombro el reclamo eh, de todos estos vecinos... ...para contarnos un poco la la situación. Cecilia, buen día. ¿Cómo buen día, estás? ¿cómo les va? Bueno. Gracias. Gracias por venir y por hacerse de, de la problemática. En realidad, eh, no es un problema nuevo, lo es sí la falta total de agua. Nosotros sabemos que en esta época suele haber baja de presión en las horas pico de calor. Entonces sí. vos sabes que al, al, después del mediodía baja la presión, no llega agua al tanque, pero te permite llenar el tanque de abajo y después hacerle el bombeo lo que sea a la noche. No es cierto, entonces te mantén, te manejas con eso. El problema es que desde eh, ya venía así, eh, ocurriendo esto, pero ya el jueves al mediodía dejó de entrar agua, absolutamente dejó de entrar agua, entonces estamos hacer los reclamos, todos los vecinos y, y quiero hacer una historia con esto también, porque porque no todo el barrio tiene agua potable. Bien, está como sectorizado el corte. El corte, exacto, eh, primero porque el barrio no tiene eh, ni los hornos, ni colonos, pampeanos, ni el faro, toda esta zona no tiene agua potable, no tiene red. Sí hay el barrio del IPAP, que es donde está la posta, donde están las cuarenta y pico casas que se hicieron hace unos 25, 30 años. El barrio de casas sociales? Exactamente, el barrio que se dice el barrio del IPAP, ah, donde está la escuela también, hay... Hay agua, había, hay red de agua potable... ya Nos acaba de decir un vecino que tienen agua. Exacto, porque ellos tienen un tanque elevado, eh, o sea, digamos, una cisterna elevada, donde ahí le llega. El tema es que eh, toda la línea de Felice, y que baja por Sochi, y que baja por Isla Soledad, esa línea es la que tenemos el, el paso del caño de agua potable, y que los frentistas... Tenemos ese esa accesibilidad del agua potable, que incluso te digo más, en algún momento hemos sí. visto recibos de frentistas donde se cobraba el agua potable, que no medida, está sí. bien, pero te cobran un mínimo, hoy son 18 metros, cuadra, metros cúbicos y está bien, sí, porque sí. hay que pagarla. Es un daño que pasa que se conectaron bueno, ustedes. Después sí, sí, hubo conexiones, más conexiones, sí. pero a ver, convengamos el derecho al agua potable es un derecho humano, o sea, no es que la gente se conecta porque le quiere salir más barato, se conecta porque hay una necesidad ¿y por qué hay una necesidad? porque este barrio no tiene cloacas entonces, lo que hay son pozos ciegos en su gran mayoría, algún biodigestor pero la mayoría son pozos ciegos tenemos las, la, las napas contaminadas eh, contaminadas con el cheriche coli A ver, y esto no es nuevo esto es viejo también vale decir que cuando se inauguró la Felice, se le planteó esto al Intendente y al Ministro de Obras Públicas, se comprometieron a iniciar el proyecto de estudio para traer agua potable a lo que es el Farol, en los Hornos, Colonos Pampeanos, una parte de lo que sería Integüe, que eh, sobre eh, ante, en la Perón, esa parte tiene, porque hay una línea. Ahí. Pero bueno, todo es una zona muy grande que se agrandó, o sea, se extendió gracias y lo de decir porque fue la época del procrear donde esta zona se agrandó, no es poca cosa porque la mayoría de las viviendas se hicieron en ese momento y por qué en estos terrenos? Porque en aquel momento eran baratos, eran los accesibles, a ver Cerca de la laguna, porque algunos decían que tenía, era, podían ser sí, y demás exacto. pero bueno, eran terrenos accesibles. Claro. No todo el mundo pudo comprar terrenos en otras zonas. O sea, la verdad es esa. Sí, sí. Entonces, bueno, estos terrenos se fueron eh, poblando, se fue transformando en zona urbana, que era antes productiva, y sí. sí. de hecho convivimos con horneros, y bienvenido sea que estén los horneros, porque son los que producen y los que estaban en esta tierra ante mucho claro. antes que nosotros, y está bien. Sí. Eh, pero bueno, hoy la necesidad del agua potable eh, ya es insostenible. Entonces, ¿cuál es el planteo? A ver, que haya una respuesta oficial y que nos diga che, se rompió tal bomba y no la podemos arreglar hasta dentro de 10 días. Perfecto. Vos sabes a qué atenerte, pedís colaboración a un vecino, a otro, te llenás el tanque con agua no potable, compras, lo que sea. Lo que pasa es que Eh, no queremos llenar el tanque con agua no potabilizada porque después hay que hacer un doble enjuague porque ese agua está contaminada, es claro. toda una sí, una sí. cadena. En el caso mío, que no tengo perforación, tengo que pedir a alguien que me ayude o a la municipalidad. Y aclaro otra cosa, el sábado a la noche cierto que estuvieron, yo lo había pedido, estuve hasta las 11 y media y acá no, no llegó, después eh, llamé al 147 me dijeron, ay, pero no sé si está el reclamo. El reclamo mío es, tengo número y todo desde el jueves. O sea, está. Pero como el mío, como mucha otra gente de acá, del de la calle. no Digo el mío porque lo pongo de ejemplo, porque es lo que puedo comprobar. Eh, llamé el domingo a la mañana diciendo que entraba un poquito, que bueno, que no que no venga el camión, porque si entra un poquito, claro. de alguna manera, es decir, ¿para qué lo vamos a hacer laburar a los chicos que vengan a traer? Bueno, el problema es que nos duró hasta las nueve y media de la mañana ayer y nos llegó a guardar. Claro, ¿Duró, duró poquito, eh, poquito esa, alegría? esa alegría. Exactamente. ¿La solución, sí eh, es que hagan una obra? Sí, la solución es una obra grande y es cierto que es cara, pero alguien tiene que empezarla. O sea, a ver, eh, eh, los que me conocen saben que yo he estado en la municipalidad, en el consejo, y que esto no es nuevo. Y hubo en algún momento, no digo un proyecto escrito, sino... Saber desde dónde había que hacerlo, que desde el cruce de del acueducto por la ruta 35, venía por la calle Balbín, calle y barrio eh, Nueva Vista, que hoy está claro. todo poblado también con las mismas problemáticas que nosotros, no tiene agua potable y no tienen cloacas. bueno Entonces, y también se plo, se pobló gracias al Procrear, exacto, otro lugar que tiene otro, de... otro lugar que antes era un basurero porque era todo basurero y ahora eh la verdad que con los créditos del Procre desde el 2012 en adelante se fueron construyendo eh las viviendas. Esa obra ese ese caño que debería abastecer, ya digo, el Faro, los Hornos y Colonos Pampeanos, porque acá tenemos cruzando la Felice o Uruguay, un barrio muy muy grande que se llama Colonos Pampeanos. Ese barrio tiene muchísimas construcciones, digo prácticamente lo que a lo mejor decimos muchísimas es y que en una manzana hay cinco, pero ¿qué pasa? Son terrenos grandes porque así lo establece también el código urbanístico, tienen que ser terrenos de 700 metros cuadrados. Claro. O sea, por la... Eh, por la zona es eso. Pero son barrios de gente joven, con chicos, algunos con bebés, otros con personas mayores, como en el caso que tenemos que estar, no podemos estar con agua este, contaminada. Claro. No. Eh, no podemos no estar sin agua. Sí. Esa es la realidad. O sea, y sobre todo de, la única solución es agarrar un bidón de agua y salir a buscar. Exactamente. Sí. Y salir a buscar o, bueno, eh, que venga el camión y nos llena ahora. Viene el camión y nos llena el tanque. Supongamos que nos llena el tanque de abajo de 500, mandamos y tenemos otros 500, 1000 litros. Eh, cuidándola, ¿cuánto te duran 1000 litros de agua? Digo, si tenés y que lavar los ropa, calores, con lavar ropa, ropa, ropa y, y con el y el, y el baño, o sea, porque... Si yo tengo que cocinar, no puedo poner el agua de pozo, no, claro. porque es un agua contaminada. Me baño, y sí, me baño con el riesgo que eso significa, claro. pero eh, cocinar no podés. Lavar la ropa, y si tener ropa eh, de bebés, como hay un lugares acá que tienen bebé sí. no la podés lavar. Claro, y también lo que llama un poco la atención es esto de salir con un comunicado, decir que se solucionó, pero después no verificar que el problema continúa, ¿no? Exactamente, o sea, y eso anoche llamó al 147, otra vez debo aclarar que el 147, toda la gente que me atendió lo hizo con muchísima amabilidad y con eh, mucho eh, sentimiento de atención, si vale la expresión. Eh, y me dijeron, no, pero salió en el comunicado que ya estaba solucionado. Claro, es la información que ellos tienen, claro. Entonces, le digo, la verdad, no se solucionó. Está muy lindo el comunicado, hermoso, y la verdad que está muy bien redactado y todo, pero no tenemos solución. Recién estaba escuchando que la pileta tuvo, la pileta municipal, que está hermosa como quedó, tuvo mucha gente, eh, y seguramente es agua, que no sé si es potable, pero bien tratada. Claro, no claro. Y acá no tenemos para tomar. Entonces, es como que esas cosas dan bronca. Sí. Eh, yo sé que la obra es cara, pero muchachos, a ver, si hay que abrir una válvula y darle presión, y hay que darle presión, claro. es esa o sí, no, totalmente. por lo menos en esta época. Después Sobre todo, nos, porque nos también dijo, hay, un, hay un inconveniente con Aguas del Colorado, que es el que provee el agua a toda Santa Rosa, o sea, el agua está llegando de manera normal. Sí, incluso eh, cuando dijeron el viernes que estaban reparando el acueducto eh, Anguilo Uriburu, también dijimos, bueno, esperamos el viernes a la tarde... se eh, Yo sé que hay una parte, sobre todo el de son el del canal del centro de abastecimiento norte que recibe de de de ese acueducto de Aguilar Uriburu, bueno, a lo mejor ese es el que viene para acá, no, ahí de conozco, pongámosle, esperamos el viernes a la noche, toda la noche del viernes, el sábado en la mañana debería haber estado restablecido. No estuvo. no estuvo, Sábado no estuvo, domingo no estuvo. A ver, ayer tuvimos 42 grados acá. Sí. y viene una semana de altas temperaturas altas también. Temperatura. Sí. Hoy vamos a juntar si llueve esta noche, que ojalá sí sea, juntaremos agua de lluvia. Sí. A ver, para tirar en el baño, qué sé yo, es lo único que nos queda. Sí. Este, es esa. Pero bueno, esperamos a ver, ahora llamaremos otra vez a los que eh, podemos llamar al 147, pedir el camión, pero no es esta la solución porque el camión cada cuánto viene. O sea, lo mismo que le pasa a la posta. Hoy se quedaron sin se van a, sí, a, quedar, ¿sí? hoy bueno, se van a quedar sin agua porque no, no no van a llegar con la cantidad. Juro, eh, y es lo que le pasa a ellos y nos va a pasar a nosotros y le va a pasar a, a otros vecinos y vecinas de toda de todas estas calles. No estoy diciendo de todo el barrio porque la mayoría del barrio de no parte. tiene nada de agua. Bien. No tiene eh tiene solamente la hueco de pozo. Lo que nos pasa el año adelante que incluso por ahí hay muchos vecinos que dicen, "Y no podemos protestar porque no no estamos legalizados, Loco. A ver, pensemos una cosa, el agua es un derecho claro. y el agua potable ni hablar. Si pasa un caño y uno se... y no hay una obra, bueno. bueno. el problema, o sea, no nos vamos a historia de cuando se habilitaron la venta de los terrenos y todo, porque claro. eso también es otra cuestión a, a tenerlo presente. Municipio. Bueno, municipios se tienen que hacer responsables también. No, no quiero cargar con esta gestión porque esto viene de hace mucho tiempo, o sea, la falta de la obra, la falta de agua es puntual ahora, pero la falta de la obra es vieja, Eh, desde el momento en que se habilitó toda esta zona esa es la, esa es la realidad así que bueno, bueno hasta ahí ahí muchas está. gracias gracias gracias a ustedes y saludos a los chicos Por favor. Eh, cecilia roger vecina del barrio los hornos bueno contando toda la historia pero también repasando un poco todo lo que ha pasado en estos últimos años en esta en esta zona que está superpoblada que no tiene una obra de, de agua potable, que también está prometida este, o se han comprometido en este caso desde el municipio, pero también desde el gobierno provincial, a por lo menos tener un proyecto de obra para que no esté pasando esto, que cada vez que hace mucho calor y en pleno verano, en pleno enero, eh, los vecinos y las vecinas tengan que hacer esto, reclamar ante los medios de comunicación a ver si alguien este, puede solucionar el tema. Ahora, por ahora, siguen sin agua y con este, esta, este comunicado oficial del municipio que habrían solucionado el problema. Eh, recién lo comentábamos y lo reiteramos, la posta sanitaria está exactamente igual y en ese lugar trabajan 10 personas y aparte la visitan muchas personas que van a hacerse atender. Bueno, cuando en algún momento se quede sin agua vamos a escuchar seguramente los reclamos, en este caso, de trabajadores de la posta sanitaria el barrio Los Hornos. esta es el Este es el panorama que se vive acá, en esta zona de, de la ciudad de Santa Rosa, Juan. Bien, Maurito, dale, eh, retomamos el contacto cuando haya más información. Cómo no, hasta luego. Nuestro cronista de exteriores, Mauro Monteiro, nos traía la palabra de Cecilia Roigés, como vecina del barrio Los Hornos, donde nos dice, sigue faltando el agua.